cos como estos ofenden a Dios, violan el derecho fundamental de la vida y erradican la convivencia pacífica. Estos van a lo que van. autobuses son cosidos por las balas de los gendarmes al llegar a las vacías paradas. Este no es un acto políticamente correcto. <risa> Bye. No trates de defenderte. ¿No había escuchado ese pío pío? pío, pío. Eh. Ay, mucho, mucho pío pío, pero cuánto pío pío... pío. pío. las identidades son móviles y las podemos construir y destruir a nuestro antojo porque somos libres y no libros o libres o libros o libres o libros o libros o libres So he sailed away for a year and a day to the land where the bong tree grows. And there in the wood, a piggy stood with a ring on the end of his nose.